esta emisión especial de once ida, pero ahora vamos a ir con el móvil que está desde Plaza de Mayo, si no me equivoco, está Cecilia ahí eh, desde el móvil de once ida para FM este 106.9. ¿Qué tal Cecilia? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Cómo, cómo está el clima por ahí? Preguntarte, pues mirá, sí. Ahora se está desconcentrando un poco. Eh, pero bueno, hasta hasta hace unos minutos estaba, bueno No sé si lo están viendo por televisión Hay una multitud La verdad que es impresionante Y la cantidad de gente que hay Muchos jóvenes hay Eso hay que remarcarlo Mucha gente joven eh, Cecilia, ¿qué, ¿qué ves en, en las caras? En, quizás en las charlas que están manteniendo estos chicos ¿Qué, qué reacciones? Qué, ¿Qué sentimientos estás tratando de percibir En, en lo que fue... Eh, justamente una rápida reacción a lo que fue el fallecimiento de Néstor Kirchner. Mira, por un lado tenés la gente eh, que está haciendo fila para dejar flores o algún presente en las rejas de, de la Casa Rosada, eh, que está bastante acongojada, que la, se puede ver con, con lágrimas en los ojos, y por otro lado tenés a los militantes que están, eh, bueno, cantando a favor del... De, de de Cristina dándole mucha fuerza sobre todo y además hay muchos mensajes en contra de la oposición ajá no no tardó todo sobre todo sí no tardó eso en, en surgir quizás el el malestar con la oposición quizás el oportunismo político o la reacción de, de ciertos medios de comunicación eh, en lo que fue el suceso del día de hoy Sí, la, la verdad que se ve en la plaza, o sea, el, el cantito contra Cobos es un hit. Sí. Así que imagínate cómo están. O sea, la verdad que acá el mensaje que hay, sobre todo, es recordar a, a Néstor Kirchner, pero también darle fuerza a Cristina para que siga en el gobierno. Seguro. Más allá de, de, de quizás los convocados políticos, los militantes. Eh, ¿Cómo notas el nivel de, de autoconvocados que, por lo que veíamos en los medios de comunicación, en la televisión, más que nada, desde el mediodía ya están ahí en las adyacencias de lo que es la Casa Rosada? Es, al, mirá, eh, es altísimo el nivel de autoconvocados, pero además, lo que te decía al principio, y llama la atención la cantidad de jóvenes que hay. O sea, la mayoría de los autoconvocados son jóvenes. Hay familias también, pero, digamos, eh, todos de... 40 para abajo. Hay también más grandes, ¿no? Pero son mayoría. Bueno, muy bien, Cecilia. Eh, algo que quieras agregar, quizás algo que vos podés ver de, desde tu visión particular de las cosas ahí en el lugar de los hechos. ¿Querés que te pase con un chico que, bueno, justamente un autoconvocado, se llama Lucas, que vino a la plaza? Sí, me encantaría. Bueno, te paso con él. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nicolás es mi nombre desde Aedo desde FMO Este desde Edo estamos desde Onceida. ¿Cómo estás en en esta fecha tan especial? ¿Qué, qué nos podés contar? Eh, bueno, primero un gusto hablar con ustedes, yo me llamo Lucas, soy parte también de una experiencia de comunicación de acá de Barracas, de Radiográfica eh, que estuvimos hoy la verdad, haciéndote una transmisión larga a mí me tocó hoy hacer el censo, así que Eh, viví, quizá una jornada difícil Porque quise estar en muchos lugares Sí, ¿no? ¿Qué, qué jornada bueno, tan tan especial? ¿Qué, ¿Qué particularidades que tiene la jornada de hoy? Sí, ¿no? Eh, mirá, yo estaba pensando En el hotel familiar de acá de, de Capital Y lo primero que pensé Cuando escuché la noticia es Bueno, acá hay que dejar todo Hay que congregarse en la plaza Y escuchar a la titular del INDEC A Ana Edwin decir Acá en honor a Kirchner hay que ir para adelante y hacer bien las cosas creo que fue una de las primeras señales que dio la conducción a este proceso nacional es decir, creo que el haber hecho el censo igual el haber eh, dado tres días para que el pueblo se congregue en Plaza de Mayo es otra señal y bueno, de alguna forma esta plaza representa un proceso de, de movilización política que se vive en Argentina la verdad que hay dolor, pero hay energía porque lo que se plantea acá son muchos colores ...muchos colores, muchas banderas... Eh, ...no tan negras, sino... celeste y blancas, de diferentes colores... ...que son tanto de los sindicales... ...los movimientos sociales... ...y mucho autoconvocada podemos decir que... ...una plaza muy parecida a la del 24 de marzo... ...mucho más numerosa... ...yo creo que rondamos los 100.000... ...este día de hoy... ...y creo que se va a vivir... ...en los próximos días un proceso muy parecido... ...al bicentenario, ¿no? ...cuando hubo 6 millones de personas en la calle... Y bueno, Néstor Kine de alguna forma representa para todos nosotros que no, nos conformamos como militantes, eh, bueno, eh, un conductor, un gran estratega y que hoy por hoy se ve en la cancha, digamos, eh, una derecha que ya marcó con Rosendo Fraga qué es lo que tenía que ser Cristina y nosotros de alguna forma creo que esta plaza le, le, le muestra el apoyo a la presidenta. y... Decimos que queremos seguir profundizando el proceso Que no queremos ir para atrás no Más allá que toda la derecha Plantee a coro Que bueno, hoy lo que hay que hacer es eh, Empezar a retroceder, alejarse de los sindicatos Dejarse de, de los morochos Digámoslo así Y bueno, acercarse más A las corporaciones De alguna forma hay un proceso de confrontación Y nosotros desde el clase tenemos que Apoyar a nuestra presidenta para que En el 2011 se profundice todo esto Sí, Lucas, y más allá de, de todo lo que nos contaste, quizás de, de las reacciones de, de ciertos, desde ciertos sitios políticos, eh, ¿cuál es el ánimo a futuro eh, por parte de ustedes, los militantes, los autos convocados? Seguro que esta ocasión ha servido para, para que mucha gente pudiera encontrarse y justamente dialogar sobre esos temas, sobre las preocupaciones que pueden llegar a tener. Mira, acá está justo al frente de una bandera que dice... Néstor nos conduce, Cristina nos gobierna, nosotros construyamos la victoria. Y en nosotros está muy grande. Y creo que la pelota está de este lado. Está del lado de todos los que queremos un país mejor y que tenemos que salir a pelear por eso. Desde la sociedad de fomento, el club de barrio, el sindicato, la organización, el comunitario. la alguna forma de organizarnos para dar cuenta del año que viene, que va a ser cuando en las elecciones se definan muchas cosas, que si queremos profundizar un proceso de integración con la América Latina, de justicia social. Y de alguna forma, por eso te digo, hay mucha energía acá, ¿eh? no hay caras tristes. Eh, creo que fue cambiando el proceso desde la tarde hasta ahora. Eh, te repito, a mí me tocó censar, pero estuve acá igual a partir de las seis de la tarde y, y cada vez va eh, generándose una energía muy interesante, que tiene que ver también con la historia de esta plaza. Sí, te puedo decir que creo que mañana para muchos va a venir el baldazo de agua fría, porque bueno, el día después eh, se va a sentir más la pérdida, ¿no? como pasa muchas veces con las muertes. Sí, eh, Lucas, eh, Gaspar, te saluda, ¿cómo estás? Quería hacerte otra pregunta. Vos recién nombraste clubes de barrio y de Sociedad de fomento. Yo quería preguntarte si, aparte de las banderas de agrupaciones políticas, hay algún tipo de bandera de club de barrio de sociedad de fomento que vos veas por ahí. Mirá, eh, acá veo diferentes movimientos, hay una bandera más chica. Lo que sí te puedo decir, por el relato de algunos compañeros, es que se veía eh, cerca de las 4 de la tarde mucho mucha gente suelta viniendo, digamos, ¿no? Eh, sé que después hay muchos carteles, la plaza está, está llena, así que tengo una visión demasiado parcial. Eh, pero la, la característica de, de la plaza de la convocatoria muestra justamente y Mucha gente viene por primera vez a una movilización, una plaza, digamos, ¿no? Eh, Se han escuchado muchos esos comentarios en el día de hoy. Creo que es, conmocionó al pueblo entero esto. Fue también a través de la gráfica, escuché el comentario de de Santiago del Estero, de diferentes provincias de la Argentina, y la conmoción es muy grande. Eh, bueno, quizá no pudimos ver mucho la tele hoy, eh, y a veces los medios monopólicos ma muestran demasiado chica la realidad, que es tan grande, así que bueno, eh, creo que es bueno lo que están haciendo ustedes y creo que también en este proceso el rol de los medios populares, de los medios de comunicación, que, que no respondemos justamente a los lineamientos de, de las corporaciones mediáticas, tenemos que, que informar y ser herramientas también para que todos los colores que hay hoy en la plaza se puedan escuchar, se puedan ver a través de esto que nos permite la nueva ley de medios, ¿no? Perfecto, Lucas. Muchísimas gracias. Este, La verdad, eh, muy muy interesante el testimonio que nos das. Eh, queríamos saber desde allá qué estaba pasando eh, y cuáles eran las reacciones. Y la verdad, bastante alentado lo que nos estás contando. Un abrazo grande. Un saludo grande. Hasta luego. Hola. Muy bien, Cecilia. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un beso. Un abrazo. Hasta luego. Hasta, chao. Era Cecilia Dilodovico. Era desde Plaza de Mayo Donde eh, militantes y autoconvocados Están yendo a lo que es el apoyo A Cristina Fernández de Kirchner Y el homenaje hacia Néstor Kirchner Quien falleció el día de hoy Vamos con un tema y seguimos con más de 11 idas Hasta las 23 horas en FMOST 4659 0043